Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, bueno, acá tratando de, por un lado, de, de, de amplificar, de conocer cómo se va dando en distintos distritos de la provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, este reclamo cómo se va unificando,、eh, pareciera ser que los gobiernos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, hacen caso omiso a las recomendaciones sanitarias y a los reclamos justísimos de familias, de docentes. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Y sí, familias con un retorno seguro, primero quiero aclarar, es un colectivo a nivel nacional,、uh -huh. que、si、bien surgió de familias y docentes de escuelas y colegios de Cava, t i e n e un a n c l a j o a nivel nacional.、Uh -huh. eh, yo soy mamá de, de, de alumno d e colegio s e c u n t a r i o de Cava, hijo por suerte, por suerte, no por suerte, por suerte, suerte por riesgo, pero la verdad que la situación que se vive、eh, es muy compleja. por Varios motivos, ¿no? O sea, es cierto que no, no se está atendiendo a la pandemia como s la debería atender en este momento. Está clarísimo las condiciones, es d e c i menos que casi sanitarias no están dadas para volver ahora a la presencialidad.、Mm. Está clarísimo porque, si bien los casos bajaron, las últimas dos semanas seguimos en un promedio de 24.000 contagios a nivel nacional y casi 600 asesinados diarios、mm. a nivel nacional también.、Eh, Y volver a salir,、eh, a los, subirse a los transportes públicos para ir presencialmente a la escuela, es poner en movimiento a 13 millones de personas en todo el país, es hacer que 62.000 establecimientos funcionen como difusores del virus, o sea que volver a contagiarnos con nuevas cepas que ya están en circulación y desde un p i n o muy alto.、Mm. Por eso hablamos en la campaña de presencialidad frío polar y colapso sanitario, porque bueno, c o n el f r í o además se suman todas las otras enfermedades respiratorias,、mm. entonces el colapso va a ser no solo por aquellos contagiados de COVID, sino por todas las distintas enfermedades que van a ser atendidas. Sí, al respecto del colapso, incluso desde el sector médico, lo que dicen es que dos o tres semanas de descenso de contagios no liberan rápidamente ese, ese casi colapso, ese límite del trabajo en los hospitales, tanto públicos como privados, porque a veces las internaciones llevan quincenas o hasta meses de personas que la pasan mal, que después. Finalmente y felizmente se recuperan, pero ese d e s censo no se traduce automáticamente en que no colapse, por ejemplo, el sistema de salud. Y pareciera ser, ya que ustedes tienen, ya que tienen desde Familias por el Retorno Seguro a las Escuelas esta posibilidad de ver el mapa completo ¿no? de todo el país, pareciera ser que las provincias con mayor circulación del virus. Buenos Aires, la Ciudad Autónoma,、eh, la provincia de Mendoza, Córdoba, tienen los gobiernos más díscolos de suspender algo que está evidentemente comprobado que es la, el retorno a la presencialidad trae más contagio, s que fue lo que pasó en los primeros meses del año. Sí, lo que pasa es que el problema, tristemente, le digo tristemente como peronista que f i n a l i s t a y habiendo votado a este gobierno. Es que、eh, la tasa de incidencia de 500 casos cada 100.000 habitantes es altísima.、Mm. No solo lo decimos en familias, familias y docentes que nos interesamos en el tema y algo vamos aprendiendo, no. Lo dice el doctor Jorge Rachid, médico sanitarista, asesor de la gobernación de la provincia de Buenos Aires.、Mm. Eh, según Rachid, los especialistas venían hablando de una tasa de incidencia de 300, no más. Entonces, si el Ejecutivo Nacional pon un número tan alto. Y sí, el conurbano termina en fase 2 y las clases presenciales estarían、eh, siendo posibles de llegar adelante sin demasiado peligro, pero es, está viviendo、eh, en una alerta epidemiológica que se encubre、eh, como fase 2,、mm. eh, se encubre de los números. n o Entonces el problema es ese, por supuesto, que además no bueno, acaba ni hablar, o sea, en Córdoba, ¿no? o sea, tenemos gobiernos que Pareciera que la neta es jugar con la muerte, ¿no? Porque estaba o sea, desobede desobedecido absolutamente en toda medida、eh, la que tiene、sí、el cuidado de la salud y la vida.、Uh -huh. Pero el problema es ese: o s sea, estamos a e poniéndoles muy altos, inclusive en familia salgamos h b de números menores de t a s a de incidencia, pasando、uh -huh. los números de la OMS y de países donde más o menos han controlado la pandemia.、Uh -huh. Ahora, Rocío, también es cierto que hay un sector, si bien obviamente lo, los medios buscan poner micrófonos en ese sector, hay algunos grupos de familias que, y sobre todo vinculados a las escuelas privadas, que han bueno, hecho campaña, incluso desde las vacaciones de, viernes, recuerdo, de, las vacaciones de verano. Recuerdo el, el hashtag en las redes sociales de abran las escuelas, como si en algún momento hubiesen estado cerradas, las escuelas siguieron. Eh, con, con las puertas abiertas, porque se entregaron los módulos alimentarios, porque el año pasado hubo cuadernillos、eh, de seguimos educando, ¿no? porque hubo i e r n actividades de una manera de guardia en las escuelas, nunca estuvieron cerradas, clausuradas las puertas, pero bueno, hubo una presión durante el verano muy importante en, en ese sentido. Y hay algunas,、eh, insisto, familias, sobre todo de escuelas privadas, que han presionado y aprovechado esos micrófonos de, de, de llegada nacional muchas veces para presionar para que se vuelva a la presencialidad. ¿Ustedes tienen algún tipo de, de, de, de diálogo con, con esos grupos? ¿Algún tipo de debate con, con esos grupos? ¿Existen esos grupos en, lo, en las escuelas donde、eh, ustedes desarrollan este, este trabajo de, de concientizar respecto de la importancia del cuidado y de no volver en este, este frío polar y en este colapso sanitario?、Eh, hay un grupo que es como el, el mayoritario y e l que más asociación ha tenido, se llama Padres Organizados.、Mm. Es un grupo que, a diferencia de este colectivo, uso convocado, independiente, sin exiliación partidaria, sin aporte económico de parte de nadie, solo a pulmón, el de familias por su forma seguro, s familias y docentes y no docentes, padres organizados,、eh, está vinculado a las empresas más poderosas del país, a Juntos por el Cambio, a parte de la jerarquía eclesiástica, que、eh, es relacionante a la educación también. Tiene un interés profundo de que la presencia de abuelo por una cuestión económica y a las escuelas de educación privada. No、mm. No tenemos un diálogo con e s colectivo, se han dado debates、eh, en distintos medios televisivos con l representantes de familias por un reto r n o seguro y de padres organizados.、Mm. Eh, es muy fácil d i s t i n g u i r l o s están impresionantemente coacheados. <risa> realmente、claro. y s í dentro del colegio al que asiste mi hijo que es el colegio nacional de buenos aires、eh, hay un grupo no bajo la denominación de t a d r e s organizados pero e、sí、s un grupo que、eh, desde siempre estuvo presionando para que se vuelvan con las clases presenciales bueno ahí acabamos de armar una un nuevo colectivo que se llama comunidad c n a por salud y educación、mm. colectivo conformado por familias d o c e n t e s y no docentes algo que sucede por primera vez en la historia del genera y también hay distintas posturas no O s sea, es a lícito que cada uno tenga la postura ¿sí? que quiera tener profesiva no、mm. pero cuando está en juego la salud y la vida de、eh, todos y todas y, y, la, la presencialidad es algo que puede esperar o no sea,、uh -huh. la presencialidad del mundo va a t en una vida、uh -huh. ¿Cómo analizan las próximas acciones para.? e s t a r llevando adelante esta campaña. Nos ha llegado por WhatsApp, incluso、eh, estas, las voces de algunos especialistas sumándose、eh, y aportando datos concretos、eh, sobre por qué es importante mantener la virtualidad mientras por lo menos pase esta, esta segunda ola de pandemia, estos picos de, de los contagios y e s t á Eh, época más fría de, del año, ¿cómo analizan、eh, esta campaña, si ¿sí? intensificarla de cara a lo que bueno, van a ser seguramente las próximas semanas, los días más fríos de, del 2021?、Eh, la verdad que esta campaña funcionó muy bien, se acercaron voces importantísimas como la Adolfo Pérez f i g e l Nora Cortiña, Eduardo b a r c e、eh, j a s Gabriela Piovano, la doctora Mercedes Suárez, e、eh, El doctor Oscar Atiense, el doctor Jorge Racido.、Eh, pero igual hay mucha gente que no termina de tomar conciencia. Estamos todos hartos de estar solos en casa, todos. n o Los niños, los adolescentes más todavía.、Eh, pero bueno, lamentablemente e s o sigue. Celebramos n a c i u d a vacunas, celebramos cada dosis. Pero el problema es que están aplicando primeras dosis.、Mm. la i n m u n i z a c i ó n se completa recién a las tres semanas de la segunda dosis o sea que tenemos un largo trecho todavía por delante para poder empezar con una presencialidad cuidada entonces lo que estamos pensando como una próxima campaña para concienciar a todos y todas aquellos que todavía no gente no, no la es que no ven el peligro, ¿no? el peligro es que pueden sufrir ellos mismos sus hijos sus hijas、uh -huh. eh, es eh, apuntar Que deja el COVID en niños y adolescentes.、Uh -huh. Es un tema bastante silenciado, ¿no? Inclusive en principio se decía que、eh, los niños y los adolescentes simplemente transmitían el virus.、Claro. Y en algún momento se dijo que no. O sea,、uh -huh. Y la verdad es que no. O sea, por supuesto que transmiten el virus como cualquiera.、Eh, pero también se contagia, n se enferman, a veces lo pasan mal y dan daño. O sea, a ver si así logramos un poco más de conciencia, porque. Lo que nos viene pasando es eso, o sea, no s e sea generar conciencia en la gran baja velocidad. Rocío, quedamos aquí en la radio atentos a cómo avanza la campaña. Bueno, seguir contando, compartiendo esta, este importante trabajo de, de concientización que hacen, con datos además que, que van consiguiendo de, de primera mano de, de sanitaristas, de profesionales, incluso analizando los, lo que sucede con, en otros países con la, los análisis y los informes de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y quedamos aquí a disposición para seguir conversando por este retorno cuando sea efectivamente seguro y obviamente el, la situación de alerta por esta situación de, de frío polar en gran parte. Del país. Así que bueno, desde aquí quedamos atentos a, a cómo avanza la campaña para seguir conversando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Cara.